con las buenas amigas de Mitima, que es Mitima. Bueno, aquí va para que la compartamos. Eh, esta importante información, sobre todo para ti, futura mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la Radio Puente Alto. El día de hoy me encuentro en un lugar muy especial acá en el Portal Chivilingo. Estamos en el local de Mitima, Mitima, Mimi, Mitima. Ahí estamos con una hermosa dama que nos acompaña. ¿Cuál es tu nombre? Hola, eh, soy Anaí Fagundes. ¿Cómo estás, Anaí? Bien, gracias. Háblanos de la tienda que tienes. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos una tienda de ropa maternal. ya eh, A ver, tenemos de lo más básico pantalones, poleras, vestidos, de todo. Accesorios, eh, cojines que son para amamantar, para, para la postura de la mamá cuando está durmiendo. Y en general... Eh, Para dar una solución, porque no tenemos ninguna tienda así en Puente Alto. Entonces nosotros vimos un, un, una buena oportunidad ya para que la mamá se sienta más cómoda. Para que uno en, durante el embarazo no, no se vista como con lo que tiene, sino que para que se vea bien en cualquier momento. Y espero de mejor manera al futuro bebé. Justamente, sí. ¿Cuánto tiempo llevan acá en la comuna? Eh, nosotros llevamos un mes, el 9 cumplimos un mes, Mira, 9 de, mes. de agosto. Sí. Oye, ¿y la respuesta de la gente? ¿Está preguntando, está consultando o cuesta un poquito meter este concepto en Puente Arte? Eh, cuesta un poco, no somos muy conocidos todavía, ya pero de a poco, de a poco. ¿Por qué no le da la referencia a la comunidad? ¿Dónde está ubicada la tienda? Ok, estamos ubicados en José Luis Co, 0199, local 8, ya es una galería comercial, Que está justo en, en José joé santa elena justo en la oye eh, hablemos un poquito más de los productos que tienes por favor es playa eh, bueno tenemos pantalones ya eh, que son súper ajustables al, al cuerpo de la mamá pueden ser utilizados después del embarazo sin ningún problema talla desde la 40 desde la 34 a la 48 así que no hay problemas de tallas de nada poleras vestidos que van desde la talla s hasta la l ya eh, chaquetas porque tenemos la temporada de invierno así que el otro mes estaríamos sacándolo de verano mira qué importante lo que tú nos estaba ofreciendo cómo la gente puede conocerlo a través de internet bueno tenemos la página de facebook eh, mítima robo maternal puente alto ya ahí pueden eh, Cualquier consulta, todo lo que sea, eh, nosotros respondemos precios, tareas, lo que uno quiera. Perfecto. Estamos muy contentos de la invitación a la comunidad para que nos venga a conocer. Ya, pues, las esperamos eh, con muy buena atención, ya, con descuentos, con promociones, siempre estamos sacando cosas nuevas, eh, y eso. Muchas gracias, hemos tenido el gusto de conversar con... Anaí Faúndez. De... Eh, mi estima ropa maternal Puente Alto, Puente. muchas gracias por tu tiempo y la gentileza Gracias, hasta, hasta luego, luego.